Como decimos cada cada vez que voy a predicar, pues, ¿el que no tenga Biblia? ¿El que no tenga Biblia? No, hoy no, hoy puedes sentarse donde estás y vamos a poner los versículos en la pantalla. Voy a facilitar la vida hoy de quien no trae Biblia. Eh, hoy vamos a ver una historia bien interesante, vamos al primer libro de, de la Biblia, vamos a Génesis y vamos al capítulo 29 de Génesis, Génesis 29 del versículo 16 al 25. Y vamos a leer una historia bien bonita. ¿Estamos, David? Génesis 29, a partir del 16. Ahí vamos. vamos a ver una historia entre Labán y su suegro. Dice la palabra del Señor, a partir del versículo 16, dice...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 Labán juntó a los varones de aquel lugar e hizo un banquete y sucedió que a la noche tomó Lea su hija y se la trajo y se la entregó a ella y se le entregó, y él se le entregó a ella y sucedió oh, y dijo y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada venida la mañana he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán ¿qué es eso que me ha hecho? ¿No te he servido por aquel? ¿Por qué pues me, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes que la mayor. Hoy podíamos hablar del cuánto vale una mujer. ¿Ah? ¿Cuál sería el precio de una mujer? ¿Ah? A los chicos enamorados, cuánto tú estarías dispuesto a trabajar de esclavo por tu mujer ¿Ah? Eh, al final de esa historia nosotros sabemos que jacob trabajó siete más o sea 14 años para poder tener la mujer que él quería no sé si le salió bien que por por una vino dos quería una y tuvo dos pero eh, no sé qué Yo creo que hoy día las mujeres no pedirían siete años trabajando como esclavos, sin sueldos, sin derechos, nada. Yo creo que las mujeres pedimos bastante poco, de verdad. Lo que pedimos es poquito. Y, pero hoy no os preocupéis, hombres, no vamos a hablar de eso, de, de cuánto vale una mujer y, y ni cuánto os toca sacrificaros por ella. Yo lo que quería hablar en verdad es de ciertas costumbres que hay en cada pueblo y en su tiempo. Y me quedaré con el versículo 26 que dice, y la van respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Hay en diferentes versiones eh, encontramos no es no es costumbre en nuestro lugar o la costumbre de nuestro país es casar primero la mayor y luego la menor y como decía cada país tiene su, sus costumbres su forma de hacer las cosas y hace poco tuvimos una pareja de amigos brasileños que estuvieron en senegal haciendo un trabajo misionero y nos comentaba su dificultad porque eh, fueron con su un hijo adolescente de 17 años o oh, perdón de 13 años y Y el chico es así como Samuel de Jerti, que siempre está colgado de ti, dando besos y abrazándote. Y ahí se ve muy mal cualquier expresión de cariño entre un hombre y una mujer, no importa si sean novios, si sean esposos, si sea en este caso madre, hijo o padre, hijo. O sea, no se acepta ninguna manifestación, ningún toque, es muy mal visto pero dos hombres, hombres, hombres, macho, machos, machos, eh, es normal caminar en, de manos dadas por la calle y nos contaba un misionero también así brasileño, pero rubio, rubio, que hay brasileños rubios de ojos azules también, Y él fue a trabajar ahí en Senegal y él se sentía muy mal porque venían unos negrotes así y le daba la mano por la calle y caminaba y decía, "Dios mío, que no me vea ningún brasileño por aquí." Entonces, pues los brasileños o los extranjeros que decidan vivir en Senegal o aprende las costumbres y se adaptan a ella o serán cada día motivo de escándalo, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? Pues porque es así, es la costumbre de este lugar. Y, y no, no se puede, no hay ninguna manifestación eh, eh, de cariño ni de amistad entre sexos opuestos, ¿no? Y, y en la época de Jesús también había algunas costumbres de, del, del tiempo. Y voy a poner aquí algunos versículos que hablan de estas costumbres de la época del Señor. Lucas 416 Dice, vino a Nataré, o sea, Jesús, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En la época de Jesús era una costumbre ir a la iglesia, es decir, su iglesia era la sinagoga, y leer. Los cristianos, es costumbre que los domingos los cristianos estén en su iglesia. No es normal que no estemos en la iglesia. Juan 18:39 otra costumbre. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces, todos dijeron de nuevo, diciendo a este no, a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces era costumbre en la Pascua, soltaron preso y decidieron, estaba entre Jesús y Barrabás y el pueblo decidió que soltara a Barrabás. En Juan 1940 otra costumbre, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús, es decir, después de muerto, y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas según la costumbre judía de sepultar. Entonces Jesús, que es Dios, vino a este mundo humano y se sujetó a ciertas costumbres humanas y cumplió con ciertas formas, con ciertas con ciertas eh, formas y maneras de actuar. Eh, había otras costumbres, por ejemplo, los que eran fariseos, maestros, no hablaban con las mujeres. Y si las mujeres estaban menstruadas, eran consideradas inmundas. Una mujer no podía tocar. Tanto podemos ver el, el temor de aquella mujer que tenía un flujo de sangre al que fue por detrás muy tímidamente y tocó el manto de Jesús. ¿Por porque ella en la cultura, en la costumbre, estaba inmunda, no podía tocar a nadie. Eh, los fariseos eran muy apegados a la ley y a veces exageraban en las costumbres de lavarse las manos antes de comer, de descansar en los sábados, de no cargar ningún peso, incluso cuando Dios sana a una persona, que andaba en su lecho y es, y Jesús dijo, toma tu lecho y vete. Cuando encuentra a este hombre cargando su camilla, dice, "¿Tú qué haces cargando esta cama en el día de sábado?" Pero este hombre había llevado mucho tiempo ahí sin poder andar. Y ellos eran fueron acusados de transformar la ley de Dios en preceptos humanos, en formas de maneras y costumbres humanas. Y fue tal que a punto de que los fariseos a veces su, sus costumbres o su, su imposición de formas eh, llegaba a impedir que las personas pudieran ser bendecidas. ¿no? Y bueno, y esta es una lucha entre los misioneros. Un misionero que ha sido bien preparado, aparte de, la, de, de lo que es la preparación bíblica, teológica, también tenemos que estudiar un poquito de antropología y aprender que nuestra tarea es predicar el evangelio sin predicar nuestra cultura. Y a pesar de que algunos ya han aprendido a tomar guaraná, no es nuestra intención de hacer con que esta iglesia sea una iglesia brasileña, ni ecuatoriana, ni venezolana, ni ¿qué? moldaviana, no sé si es así yo nunca pensé que iba a conocer a alguien de, de, de Moldavia, bueno, y estoy de acuerdo que, que esta iglesia pues está en suelo español y tiene que seguir con su perfil español, con sus costumbres españolas, y, y, en, y a, a pesar de eso una iglesia como nosotros, no sé cuántas naciones se reunirá hoy aquí, y yo estoy segura que de cada país, incluso eh, España, todos tenemos eh, algunas buenas costumbres que merecía la pena ser copiadas. Pero la cosa es que muchas cosas o costumbres de Brasil que son buenos allá, no quizás no funcionarían aquí. O cosas que salgan muy bien en la iglesia de Ecuador, aquí no, no va a ser muy buenas. Y estábamos pensando ayer, un grupo de, de, de la iglesia que se está preocupando con la evangelización, tenía planificado una actividad ayer, pero con la brisa y con el frío no funcionaba. Es al contrario de un país tropical que tú puedes. Puedes tener bautizos todo el año. Puedes salir a evangelizar a la calle pues todo el año. Y esas cosas hay que estar acomodando, depende del lugar donde estás. Y las costumbres de Labán, no se hace así en nuestro lugar. En verdad, la costumbre de Labán era engañar. Y las costumbres servía nada más como una, una tapadera o era una costumbre conforme sus conveniencias. Y si nosotros miramos en Génesis 31, 6, 7, vemos Labán, uh, perdón, Jacob hablando a sus dos esposas y dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me han cambiado el salario 10 veces veces, si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño, entonces aprendí una cosa chiquita de aquí, que a veces la gente no es honesta con nosotros, que a veces la gente no es buena con nosotros, pero Dios nos guarda cuando nosotros somos fieles y ahí estaba la costumbre de Labán, era engañar y... Y muchas de las costumbres en diferentes culturas son nada más comportamientos que aprendemos y repetimos y copiamos de generación y generación. Y simplemente son mantenidos por conveniencia o quizás para servir de tapadera o algo que queremos no zafar. Eh, ese tipo de costumbre, sea en cualquier cultura, debe ser erradicado, debe ser abandonado. Y son costumbres a veces o formas que van en contra de la palabra de Dios, que nos impide crecer como personas y como iglesia, y, y así como las costumbres de Labán. Y yo voy a leer algunos versículos que habla de algunas costumbres que no eran buenas. Hechos 16, del 19 al 20, dice...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 Lo que Pablo estaba tocando aquí era la idolatría, un pecado que es abominable a Dios. Y entonces ellos ganaban dinero con de hacer imágenes de una diosa. Y luego cuando Pablo les predica y les habla y le dice, tiene que dejar todo eso, ellos dicen, no, no, es que nosotros somos romanos, no venga aquí imponer otras costumbres que nosotros no podemos seguir porque eso es de los judíos pero pablo fue en la en el callo ahí donde dolía y dijo no no es nuestra costumbre como la van dijo mira aquí mmm, la costumbre es otra en primera de corintios 11 16 dice con todo eso si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios Contencioso es el que busca contienda, polémica El que es el contradictor, el que siempre va en contra Pues eso Pablo decía, si alguien quiere ser así Pues esta no es, las, no es la costumbre de los cristianos verdaderos Los cristianos servimos al Señor que se llama Rey de Paz entonces no hacía, no era costumbre de las iglesias. Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día te acerca. Entonces, dejar de congregar, de venir a la iglesia, no es una buena costumbre. Y si pasa eso, la costumbre es exhortar. La palabra exhortar tiene el, el significado de animar, decir, llamar. Oye, hermano, yo eché de menos este domingo, ¿por qué no vienes? O decir, oye, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que tú vienes nada más una vez al mes a la iglesia. Y sabemos que hay gente que trabaja los domingos, pero hay gente que tiene la costumbre de no congregarse. Eh, porque llovió, porque hace frío, porque hace calor porque mi hijo tiene examen, pero yo no tengo examen, ¿no? Y así vamos haciendo nuestras costumbres. Eh, Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y eso era justamente lo que encontramos en la vida de Labán, pues sus costumbres era una justificativa o una justificación para su avaricia. Y si vamos a, a, a la vida de Labán, vamos a ver que eso viene de lejos. Cuando se presenta incluso la madre de Jacob, ahí que se presenta el, el siervo el siervo de No, es otra cosa. Eh, el siervo de Abraham para buscar novia el cuando ve que recibe que él viene con regalos y joyas, esta expresión a mí me parece increíble que él dice, ay amado mío como entra, pasa porque yo sé lo que traes tú ¿no? entonces la avaricia era algo tan presente en la vida de Labán que a partir de ahí todas sus costumbres servían como tapadera para eso ¿no? Y Jesús respetó algún, algunas de las costumbres de su época, pero Él vino a romper con ciertos esquemas y Él fue en contra de todas estas costumbres que impedía la bendición en la vida de las personas. Él habló con las mujeres, incluso con las mujeres de, de como dice, mala fama o de, de mala reputación, como la mujer samaritana. Él comió con pecadores, Él tocó a leprosos. Él hizo todas las cosas que la ley de los fariseos en esta época impedía. ¿no? Él sanó en día de sábado. Él hizo varias cosas y rompió o, o, o cortó con esas costumbres que, que impedía que las personas pudieran ser bendecidas. Y ahora pensado un poquito. Pues las costumbres, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuáles son las costumbres de nuestra iglesia que impide que la gente crezca? ¿Cuáles son las, las costumbres de mi vida que me impide crecer o de conocer más de Dios? Y si nosotros pensamos nuestras costumbres rigen nuestras relaciones personales, Y nuestra relación con Dios. Había un hermano en otra iglesia que cuando íbamos a hacer un paseo y tal y nos organizábamos, pues el que tiene coche, claro, tiene tantas plazas y lleva tantas personas. Él decía, no, no, es que no a mí no me gusta llevar gente que yo no conozco. Entonces, si había alguien nuevo en la iglesia, nunca podía ir en el coche de este hermano porque su costumbre era, no, no, no, yo en mi coche solo gente que yo conozco, y así vamos nosotros eh, como encaminando nuestras relaciones personales, incluso nuestra relación con Dios, y no siempre nuestra manera de hacer las cosas, nuestras costumbres expresan la voluntad de Dios, y cada uno a veces hace las cosas a su manera, la forma que le parece más cómoda, sin cuestionar si es la forma de Dios, si es la forma con que Dios hace. Hay unos ejemplos, no hay versículos ahí exacto, pero por ejemplo, Saúl. Saúl era un rey, pero un día él decidió, pues yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios y e hizo la, la manera que le parecía, justa, cogió ahí unas ovejitas y tal y pues estaba haciendo la forma que no era. Y Dios dijo, mira, ¿tú crees que yo me complazco en estos sacrificios? Dios dijo, mejor es obedecer y prestar atención. Para Dios vale mucho más prestar atención, cosa que a veces no hacemos. Y los sacerdotes en la época de Malaquías, pues Aida estuvo tocando un poquito la... Estaban también haciendo las cosas a su manera, a su forma, entregaba sus ofrendas, sus diezmos. Y de esta manera lo que estaban haciendo era cansando a Dios, robándole a Dios y ni siquiera se daban cuenta. Y ellos preguntan, ¿pero en qué te estamos cansando? ¿Y en qué te estamos robando? Pues entregaban, no las monedas pulidas, no las los billetes nuevos, sino entregaban ovejitas que ellos no podían vender, entregaban ovejitas cojas, ciegas, o sea, entregaban lo que quedaba, lo peor, y Dios dijo, así no quiero, así me estáis robando y me estáis cansando, si alguien, yo veo que alguien está apuntando de el texto de Samuel, de Saúl, perdón, es primera de Samuel 15, 22, y lo de Malaquías, es Malaquías 2, 17, 3, y 3, 13. Los fariseos tan celosos de la ley estaban estorbando la bendición de Dios en la vida de muchos. Cuando el pueblo salió de Egipto, traía en sí muchas costumbres de los egipcios y muy poco de Dios. Y esas costumbres, se expresaban o se reflejaban en sus actitudes de rebeldía. Es que un día queremos agua, otro día queremos carne, y el pobre Moisés ahí ya no sabía qué hacer. Y la terquedad y la murmuración que había en este pueblo fue tan grande que la solución fue qué, perder la bendición de entrar a la tierra prometida. Estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto hasta que toda esta generación se muere y los otros, los más jóvenes, pueden entrar a, a la tierra prometida. Otra cosita, ¿qué aprendemos de eso? Que a veces nuestra perdemos la bendición de Dios por nuestra terquedad por nuestra rebeldía, pero no solamente eso, retrasamos la bendición de los demás. Cosas que Dios pudiera hacer, no lo hace porque la gente tiene que estar dando vuelta 40 años. Entonces, a veces uno piensa, bueno, esto es, eso es, me lo arreglo con Dios y creemos que nuestra actitud como cristiano no tiene ninguna importancia, o sea, que si tú te portas mal, pues Dios te va a cobrar de ti, pero no es así. Nuestras actitudes tiene influencia en las personas que están alrededor. Recordar la desobediencia de, de Jonás, que entró al barco, Y muy tranquilamente, desobediente estaba durmiendo y toda la gente que no tenía nada que ver con la desobediencia estaba a punto de, de morir. Y entonces a veces nosotros con nuestra rebeldía, con nuestra terquedad, perdemos la bendición de Dios y retrasamos la bendición de los que están a nuestro alrededor. este En la época de los jueces, Eh, ahí dice que el pueblo hacía lo que le parecía y el resultado de los que ha leído este libro sabe que era un desastre, era un desastre todo lo que pasaba. Hasta qué punto mis costumbres están impidiendo mi crecimiento personal y el crecimiento de mi iglesia. Eh, yo sé que hubo un tiempo que la reunión de oración de esta iglesia fue suspendida o suspensa, no sé, se cortó, no había culto de oración. Entonces a lo mejor algunas personas perdieron la costumbre, otras nunca lo tuvieron. Y entonces hay gente pues que no tiene costumbre de venir a los viernes. Bueno, mi costumbre es los domingos. En Brasil se llaman domingueros. Los que solamente viene a la iglesia los domingos, no va, no mira, no importa que tú pongas la mejor actividad un sábado, un miércoles, no importa, no van a venir porque su costumbre es domingo. Otros no tienen la costumbre de ayunar, nunca ayunan, no, nosotros no, no tenemos esta costumbre, pues no ayunan. Otros no tienen la costumbre de evangelizar, no, no, es que mira, yo no tengo esta costumbre, sinceramente, Eh, aquí nosotros no tenemos y entonces el pueblo, los vecinos siguen muriendo y se van al infierno porque mi costumbre no es evangelizar otros pues no participan de reuniones de parejas porque no, eso no es mi costumbre y así vamos y nuestra relación con Dios se va direccionando conforme mis costumbres que no siempre son las costumbres de Dios Pues estas costumbres, como he dicho, deberían ser erradicadas, cortadas ya. Otras deberían ser mantenidas. Vosotros, y esta palabra va directo a los españoles, deberían ponerse las pilas y mantener el perfil de una iglesia española. Pero tenemos que pensar cuál de nuestras costumbres, sea española, ecuatoriana, venezolana, brasileña, que están en contra de de la palabra de Dios y en contra de nosotros mismos. Y cómo cambiar eso, esas formas, esos costumbres equivocados, de verdad es muy difícil. Como estábamos hablando, las costumbres son nada más eh, comportamientos que son repetidos de generación a generación y vamos siguiendo con eso. Entonces, demanda mucho tiempo, demanda voluntad, demanda decisión firme, involucran eh, cambios profundos, reconocer que mi manera no es la mejor manera, que hay que cambiar, que hay que asimilar una nueva forma de hacer las cosas y de verdad somos resistentes al, al cambio. Estamos muchas veces presos en el pasado y hay gente que tiene pavor de los cambios, tiene pavor a lo nuevo. Esta semana vimos una película y había una de sobre Margaret Thatcher. Y entonces en una de la entrevista ella contaba, ella fue a Estados Unidos y ella en la entrevista contaba la diferencia del pensamiento de los Estados Estados unidenses, no sé, lo norteamericano, vamos, y los ingleses. Entonces ella decía, "Nosotros pues nos valemos por lo que hemos sido, y los norteamericanos enfoca en lo que ellos pueden llegar a ser, y entonces la diferencia de pensar y, y temer en lo nuevo, y depende también que Dios, permitir que Dios nos abra nuestra mente, nuestro corazón, hasta que nos demos cuenta del daño primero que estamos haciendo a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Yo quisiera ya concluir. Y Labán siguió engañando y siendo y siendo engañado conforme sus costumbres. Siguió ahí. Eh, si nosotros vemos Génesis, no sé si está ahí 31:19 si no voy a leer. 31:19, ¿está? O me he equivocado. Se acabó ahí no está, bueno, entonces abre tu Biblia en Génesis 31, 19 y voy a leer algunos algunos versículos el, tri, el 19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, es decir, su hija, hurtó los ídolos de su padre el, el versículo 34, dice pero tomó Raquel los ídolos y los puso en un en una albar albarda de un camello, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. El versículo 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Labán probó de su propio veneno engañó, pues su costumbre era engañar, sus hijas aprendieron el mismo costumbre, se roba los ídolos, las imágenes que tenía de su padre, me imagino que sería oro, plata, algo valioso, y las esconde, y como las mujeres que estaban menstruadas eran inmundas, tenían que estar sentaditas, tranquilitas, entonces ella se sienta sobre lo que había robado y dice, ay mi señor, mi padre, no se moleste, pero yo de aquí no me puedo levantar porque estoy con la costumbre de las mujeres. Entonces, es como lo que sembramos cosechamos y las costumbres de Labán se volvieron contra él mismo. Jacob al principio también fue un engañador. Jacob se hizo pasar por su hermano y engañó a su padre. Y luego le tocó probar del mismo veneno, porque su suegro le engañó haciendo su, su cambiando su novia. Pero pasó algo. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y cambió su vida, cambió su forma de, de actuar. Y fue a tal punto que cambió de nombre. Ya no era Jacob. Hijo, tú te va a llamar Israel, el que luchó como un príncipe. Eh, Saulo de Tarso también tuvo encuentro con Dios, con Jesús. Y fue tal que hubo un cambio de vida y también cambió de nombre. Pasó a ser Pablo. La Biblia dice que todos nosotros vamos a tener un nuevo nombre. ¿Verdad, David? En Apocalipsis dice que vamos a tener un nuevo nombre. Algunos aquí ya hemos cambiado de vida porque la hemos entregado al Señor. Pero quizás haya algo que tenemos que cambiar nuestra forma, nuestras costumbres. Cada uno debe pensar en lo que quiere de su vida. Pues mantener las costumbres y al final que eso le servirá de una trampa. O sea, haciendo las cosas a su manera y no como la manera de Dios. Seguir engañándonos a nosotros mismos o quitar de nuestra vida estas costumbres que nos impide crecer. Y quisiera llamar un poquito aquí de atención a los padres, a las madres, ¿qué costumbres estamos perpetuando en nuestros hijos? ¿Qué formas estamos pasando a nuestros hijos? Tenéis que pensar seriamente en eso porque luego vais a probar de esto. Vas a cosechar lo que estáis sembrando. Y yo quisiera en esta en esta mañana que pensáramos en la vida de Labán y de Jacob, ¿no? Labán siguió engañando y siendo engañado si nosotros seguimos mirando la historia así termina. Pero Jacob tuvo encuentro con Dios y cambió, dejó de engañar Y cambió de nombre y de vida. Y yo quisiera animaros a los que no han cambiado de vida, que se lo haga, que se que entregue su corazón en las manos del Señor. Y si tú has cambiado tu vida, pero hay algo más que cambiar en tus costumbres, cámbialo, porque tenemos que andar conforme lo que dice esta palabra y no en nuestras convicciones. A lo largo vamos a probar de nuestras costumbres en la vida de nuestros hijos. Y no tengamos que decir, uy, ¿a quién salió este niño? ¿A quién se parecerá? ¿Será a la familia de mi marido? Porque a mí no, porque yo no tenía esta costumbre. Pues vamos a orar. Dios, quiero darte la gracias por tu palabra inspirada y porque tenemos la libertad en este país de abrirla, estudiarla, Y reunirnos, Señor, como pueblo tuyo. Por eso te pido que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, Señor. Que tengamos un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que nuestros oídos no estén tapados, oh Dios. Que no seamos, oh Dios, resistente a tu palabra. Pero que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón de manera, oh Dios, a dejarte todas las costumbres que impide, Señor, la bendición en nuestra vida y la bendición de los que están a nuestro alrededor. De misericordia de nosotros como pueblo tuyo, ayúdanos a grabar esta palabra en nuestro corazón y que ella misma pueda producir cambios en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.